Estamos ahora con el técnico de Boca, con el amigo Guillermo Nalbarte. ¿Cómo te va, Guille? ¿Qué decir Buen día. Hola, ¿qué tal Fabián, Santiago? Bueno, todos los chicos que están ahí. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Acá andamos. Este, bueno, justamente ahora estamos siendo para, para el club, pero bueno. Bien, bien, dentro de toda esa vorágine de lo que es la liga, ¿no? Eh, ¿Qué novedades hay en Boca? ¿Se fue Galindo? Este... Eh, Boca está atrás de un jugador, hubo ahí este, una posible llegada de un jugador mexicano, después finalmente no se dio, eh, ¿cómo, ¿cómo está la situación de Boca hoy? ¿Falta también el reemplazo de Alan Rey? Eh, bueno, contanos un poquito, Guillén. Bueno, eh, el equipo hoy por hoy está a falta de dos fichas, eh, eh, que bueno, que la intención es poder cubrirla, pero estamos con una limitación presupuestaria, eso hace que, que el mercado se, se limite y en definitiva termina siendo opuestas como fueron eh, los tres jugadores, en el caso de Bride, de Alan Rey o de Galindo, que eran jugadores de bajo costo, eh, eh, y que bueno, eh, ante, ante ese, esa situación, no digo que lo económico marca, marca todo, pero sabemos que en un mercado que está reducido y con limitaciones presupuestarias este, se hace mucho más difícil de que puedan ser jugadores que, que le aporten algo más importante al equipo. En cuanto al grupo, el grupo está bien. El grupo, más allá de, de que habíamos tenido un bajón con Atenas en Córdoba, hizo un muy buen juego en, eh, con el Instituto en Córdoba, creo que lo ratificamos con Atenas y fuimos totalmente competitivos con el Instituto en, la bombonerita donde en los últimos tres minutos se definió el juego, pero eh, estamos ante la necesidad de poder extender eh, el equipo porque este, además venimos con esta temporada con la, complica con la complicación que tuvimos con, con Eric, entonces este, quizás hay momentos de buen básquet eh, a veces no lo podemos extender durante el juego eh, pero de todas formas eh, los chicos trabajan día a día y, y en ese sentido no puedo decir nada absolutamente sino que, que siempre en el cañón para dar lo máximo ¿Qué pasó con, con Alex Galindo, Guillermo Alex este, él vino con un gol determinado eh, que nunca terminó de ponerse a punto de lo físico eh, y en un momento dado eh, tuvo pretensiones de tener otro tipo de rol eh, lo cual consideramos que él estaba para lo que pretendía eh, creo que, que además cuando llega esta época eh, los jugadores del Caribe empiezan a mirar para la isla y en definitiva eh, no nos rindió desde lo deportivo y, y sus pretensiones eran que el equipo le diera cosas a él y él no darle cosas al equipo, esa es la realidad. Entonces claro. eh, eh, él aceptó un determinado rol con determinadas condiciones de, que tenía que ir cumpliendo este, en el tiempo que estaba. En algunas cosas, este, quizás sus mejores juegos fueron fuera de Buenos Aires, pero eh, creo que, que en definitiva... Eh, no rindió también sabíamos que la apuesta económica era era mínima o sea o no era una apuesta económica tan importante y nosotros estábamos ante las necesidades es sumar como quien dice un cuerpo más no este pero esa fue la realidad y después él cuando yo le comuniqué que, que de que de, de que no iba no pensaba cambiar para el rol porque nosotros el cuarto del equipo es Jacín Rivero y y este y estamos conformes con su rendimiento él también este decidió también este dejar el equipo y nosotros le dimos la libertad para que lo dejara no está muy bien estamos hablando con Guillermo Nalvarte, que nos está contando acerca del alejamiento de de Ale Galendo. este y hubo un intento, ¿y hubo un intento por traer este un un escolta un alero sí sí nosotros eh... Nosotros hace eh, prácticamente, si no me equivoco, un mes que ya no contamos con, con Alan Rey. Eh, entonces estábamos ante la búsqueda, pasa de que, bueno, eh, viajar, a jugar. Este, y también lo que te decía anteriormente, lo limitado del mercado, eh, ya sea jugadores y dentro del presupuesto que tenemos. Claro. Entonces, bueno, hubo la posibilidad de, de traer un jugador y, y, bueno, hubo problemas con el tema de migraciones y y este no puede entrar al país así que este, estamos en punto cero y si bien puede haber opciones pero también está el tema presupuestario eh, que es lo que nos limita ese jugador era Luc Martínez sí sí sí sí y, y ahora va a ser terminado eh. terminado de jugar la final en México claro. eh, de la final de conferencia Martínez un juego que hubo en Kings creo que unos partidos hace unos tres años atrás, pero bueno, este, él había perdido la, la final de conferencia con Capitanes, con Soles, entonces este, la, la idea era que nosotros lo veníamos antes de que pasara el Galindo, ¿no? o sea, ese era el jugador que iba a reemplazar a Alan Ray, eh, un jugador en el perímetro que puede ser un 2, 3... Pero la realidad es que el equipo hoy necesita un jugador en el perímetro y un jugador para que cierre eh, lo que sería el paquete interior de Javier Rivero, Roque Solso y Matías Sánchez. Y ahora siguiendo muy de cerca lo que va a suceder en Uruguay, ¿no? Mira, no es solamente... Hoy hay ligas que están este, terminando, ya llámese Uruguay, ya llámese Brasil. Eh, bueno, en México... Eh, restan juegos también de la final... ...de algunas ligas... asiáticas como Taiwán o Corea... ...han terminado, pero... ...lo que sucede es que... ...jugadores... ...los jugadores más confiables o de mayor recorrido... ...salen más dinero... sí y hoy estamos... <ríe> es así. ...y ahí Entonces, el hoy de Boca, ¿no? Y ahí, ...y ahí es donde... ...aparece el problema... ...porque... ...estamos en un momento de la competencia de que hay que bajar todos los márgenes de riesgo posibles. Claro, tampoco tenemos mucho más, ¿no? Claro, entonces lo que buscamos es jugadores este, que no sufran eh, tanto tiempo de adaptación. Algunos pasa por lo, por lo cultural, también este, a veces un latino o un jugador este eh, de, de, del continente es más sencillo o que haya tenido pasado por esta liga, ¿sí? eh, también se está liberando la G-League, donde hay muchos jugadores que, eh, como te digo, viven el sueño americano de, de jugar la NBA y hacen una temporada en G-League y son jugadores de 24 o 25 años que nunca salieron. Entonces, este, entrar en esta tómbola de, de nombres, que tener referencia, que video, que, que número, pero a bueno, nosotros nos quedan 10 juegos y o llamémosle un mes de competencia y no es sencillo insertarlos. Claro. Te consulto ahora a, a, pasando el juego, ¿no? Eh, mañana Boca recibe a Quinza, ¿no? Un 15 que anoche perdió un duelo muy parejo con Obras, pero vuelven a cambiar la localidad, digo, ya jugaron en Obras contra Peñarol, mañana juegan con Quinza en Ferro. Eh, ¿Cuánto les afecta a ustedes es estos cambios? Mira. Eh, nosotros tenemos un medio sin de que de que todo lo que digas eh, eh, parece que que uno lo que se puede utilizar como excusa eh, nosotros tenemos que ante esta situación tenemos que asumir de que necesitamos jugar bien donde sea, cuando sea y como sea la realidad es que que no jugamos en, en el lugar que habitualmente no tendríamos que hacer de local. Eh, nosotros cuando nos tocó jugar en obra con Peñarol ganamos, entonces parecería como que no nos afectó. Y eh, si, si hubiéramos perdido, a lo mejor diríamos, allá lo, lo que genera es todo un movimiento de lo que haces habitualmente cuando jugas de visitante Las rutinas cambian, eh, hay toda una, una movilización de que, eh, definitiva. Eh, vos podés ir a dormir a la casa de tu hermano de tu mamá, pero no en tu casa entonces eh, nosotros creo que vivimos lo mismo pero bueno, hoy hay situaciones que son insalvables y, este, y tenemos que adaptarnos ¿no? porque eh, se, se buscó la forma de, de poder eh, cambiar la fecha pero en el caso de otros equipos están en gira, están en movimiento y no están sencillo, hoy que cambiar un partido no es que afecta a dos equipos quizás se pueda hacer con Peñarol que el 19 juega a Boca por la Superliga, Supercopa no sé cómo es el, el fútbol sí, la Copa de la pero, Superliga pues, claro, pero entonces el, el Comité de Seguridad no permite dos eventos en, en Mar del Plata, dos eventos en el mismo lugar pero además en el Polideportivo Deportivo creo que está ocupado porque hay un recital Sí, toca el Belpinto Exacto, entonces Bueno, ahí hubo una voluntad de las partes De poder modificar Y todos jugamos El, el 17 y el 21 O sea, vamos, jugamos Mar de Mar del Plata, volvemos Y después estamos dos días acá Y volvemos a ir a Mar del Plata, pero bueno eh, Quizás para el calendario Para el fixture que tenemos es algo excepcional Porque cambiar cada El cambio de un juego Afecta a más de dos equipos Claro, sí, sí, no es sencillo Bueno, la última de mi parte, Guille ¿Estás eh, conforme con la campaña de Boca que hoy se ubica a decimotercero con un récord de 13 victorias y 15 derrotas? Ya, eh, conforme no uno siempre quiere más eh, nosotros estamos dando lo máximo eh, y asumiendo las, las dificultades que traemos pero el objetivo siempre fue entrar al playoff eh, nosotros todo el torneo hasta ahora hemos estado en zona de playoff en algunos momentos hemos estado entre los ocho, después hemos bajado, quizás el mes de marzo nos costó con algunas derrotas que no estaban, no digo que no las quedemos en cuenta, sino juegos cerrados. Este, pero bueno, tenemos estos próximos diez juegos en donde aspiramos de estos diez juegos a tener un récord positivo y, y poder eh, posicionarnos mejor. Este, lógicamente que dentro del objetivo de entrar a Playoff y poder posicionarnos de, de, una, de una forma este, en un lugar más alto, tenemos rivales directos, que jugar hay muchos rivales que juegan entre sí y diez juegos en la liga, en una liga donde, o ganas tres juegos y te posicionas diferente a veces sin jugar eh, subir posiciones o bajar creo que estamos en un lote de diría ocho o nueve equipos eh, que en los próximos 10 juegos que restan a cada uno creo que las posiciones van a fluctuar mucho claro, claro este, ¿y, y te gusta cómo se juega en la liga Guillermo cómo se juega o el nivel o el formato cómo se juega la liga en cuanto a nivel de juego me eh, parece de que todos los equipos traen energía tienen pasión y, y da lo máximo por ganar lo que sucede es que a veces los equipos no se han preparado de la mejor forma este, para, para los juegos esa es la realidad porque incluso te diría de que en un 70-80% de los juegos eh, a la hora de, de jugar hay disparidad de cómo llegan los equipos porque hay equipos que que llegan con una semana de descanso y equipos que llegan con tres partidos en gira. Eh, y no es que es igual para todos. Porque, a ver, eh, vos puedes llegar descalzado contra un determinado rival y calzado contra otro. Entonces, me parece que... Eh, pero eso se hace muy difícil. O sea, voy, la realidad es que tenemos que aceptarlo, como se juega. Me parece que los equipos les cuesta preparar... Luego yo siento de que cuando nosotros tenemos un poco más de, de tiempo podemos preparar mejor los juegos. Este que podés perder, eso ni hablar, pero como que, que cuando hay dos equipos que vienen con un poquito más de espacio, eh, la calidad de juego aumenta. Hay muchos jugadores jóvenes que, que están apareciendo. Eh, y quizás hay jugadores. Eh, más adulto, tiene una gran calidad y un gran juego que, que a veces este, el esfuerzo, y sobre todo en esta época del año, lo sufre, por lógica, este, baja su nivel. Seguro, eh, seguro. Bueno, Ville, nada, este, nos estamos viendo mañana, partido televisado, 9 de la noche, frente a Kimza, Kimza va a venir enojado, este, porque perdió, perdió muy bien frente a horas Sanitarias, este, bueno, partido televisado por Teis Sports. Ahí nos estaremos viendo. Bueno, bueno, pues más allá de enojado, ¿no? Ufín, es un gran equipo, así. Sí, tiene buenos este... jugadores, tiene un equipo largo, es un equipo importante. Bueno, eso, este... pero bueno, también es una motivación enfrentarnos con los mejores, así que este, creo que eso ayuda a, a poder presentarnos de la mejor forma y dar lo máximo que tenemos. Así que bueno, este, mañana estaremos ahí. Abrazo enorme y gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Chao, chao. Bueno, la palabra de Guillermo Naruarte, técnico de Boca, un Boca que quiso traer a Luc Martínez, que no pudo porque estaba flojito de papel y diría...